Soliloquios de un cajero de supermercado. Ahora todo el mundo se hace el original hablando solo y tratando de resolver algún tipo de cuestión existencial. Es algo, yo no diría que se inventó hace mucho tiempo, pero sí que está funcionando hace bastante. Digo, no un montón de tiempo, pero digamos que ya no es super mega original. Todo el mundo quiere hablar consigo mismo y resolver las cosas. Antes a uno lo tomaban por loco. Pero ahora es una especie de regla. Vos escuchás a alguien hablando en la calle con algún tipo de persona que claramente no está presente ahí, y lo primero que pensás es: bueno, esta persona está loca. Bueno, no tanto. No tanto porque ahora lo primero que pensás es: esa persona usa de una manera abusiva en manos libres. O、eh, de repente escuchás todas las conversaciones que hay en un café y te das cuenta que son todas muy, muy diferentes. Y por ahí estás viendo a personas que no tienen a nadie enfrente. Precisamente porque es algún tipo de celular o dispositivo que lo s lleva a mantener conversaciones imaginarias desde el punto de vista externo con seres que no están y resolver cosas que no corresponden al ambiente donde están. O sea, de repente hicimos a lo largo de toda una historia de la civilización una serie de cambios muy poco estratégicos porque ahora no existe más el espacio de silencio. Estamos tan acostumbrados al sonido que hasta cuando no hay ningún tipo de sonido empezamos a producirlo nosotros. Digo, y no en el sentido que nos movemos y hacemos ruido, no que queremos hacer ruido. Por ejemplo, toda esta gente que está en el supermercado,、eh, escuchen el ruido, es, es un ruido absolutamente infernal y está producido por gente que viene acá específicamente para participar del ruido, para tener una conversación telefónica dentro del supermercado, lo cual es casi imposible porque aquí no hay señal. O sea, estamos obsesionados con el tema de que no haya un solo momento en el cual no haya ruido, no haya. Voz humana interactuando con alguien en algún punto del universo. Esto es realmente, casi diría, un problema sociológico. El, el tema es que no sé cómo tratarlo o cómo abordarlo. Por ejemplo, el otro día le dije a alguien que apague el celular mientras estaba en la cola del supermercado y se ofendió porque un poco me miró como diciendo: ¿Qué querés que haga? Y espere, señor, espere en silencio a que le toque. Por ejemplo, esta señora que está acá, esta señora seguramente no tiene celular. Pero sin embargo, viene aquí con la intención de charlar. O sea, quiere charlarme de algo, quiere producir un sonido más y contarme cómo le va en su vida y contarme cuáles son las cosas que está pensando en este momento. Pero vamos a frenar esta locura. En algún momento tiene que cortarse y yo la voy a cortar en este momento. Señora, le pido por favor que no lo tome a mal, pero por esta vez le voy a pedir encarecidamente que no charlemos de nada, que no hablemos de ninguna cosa, que no me cuente. Cuáles son sus sobrinos favoritos, o que no me diga por qué se está llevando un montón de aceitunas en salmuera. Uy, la cae, se p u n d r llorar.、Eh, bueno, rápido, tratar de sacar algún tema de conversación. Porque en realidad yo quería saber dónde compra esa ropa tan tan linda que siempre usa cuando viene al supermercado. <risa> claro que sí, por supuesto que es interesante lo que va a decirme.